Y regresamos con la Cremes Geek y se viene la Fan Expo La Pampa número 2 en Macachín y por eso traemos a un especialista. <ríe> Estamos en contacto ya con Agustín Echeverría, integrante de Jóvenes en Línea. Hola Agus, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ansioso por el evento? Sí, la verdad que sí, terminando de organizar todo para que salga lo mejor posible el fin de Contame un poco cómo es, qué jóvenes en línea, cómo se creó, si querés, o de, desde qué parte estás vos, y qué, qué protagonismo van a tomar en el evento. Eh, dale. Eh, bueno, eh, Jóvenes en Línea es un proyecto que surgió de la Subsecretaría Juventud a cargo de Rodrigo Dereguer. Sí. Eh, más que nada surgió en, durante la pandemia, cuando prácticamente nadie podía salir ni nada, y fue un espacio para que los jóvenes puedan... Eh, Interactor entre ellos se organizaban eh, torneos de juegos, de eventos y cosas por el estilo. ¿El sueño del pibe? Sí, exactamente. En nuestra época no estaba eso. <risa> no, no. no. <risa> Pero bueno, y, y bueno, eh, yo en, en concreto estaba en la parte del servidor de Minecraft que tenemos. Eso. ¿Cómo es ese proyecto? Claro, bueno, surgió el, en realidad el año pasado con un servidor de Minecraft para que los jóvenes pampeanos puedan ahí... Eh, Tener eh, su servidor y jugar entre ellos, eh, armar comunidades y todo por el estilo. Y bueno, este año se agregó eh, un segundo servidor en eh, creativo donde tenemos un proyecto de recrear la provincia de La Pampa, ahí mismo. Tipo, eh, tenemos organizado ahí todas las localidades con las cuadras, con las rutas, todo, como para que los chicos puedan ir armando sus comunidades. ¿Y eso, como te puedes meter? Yo puedo yo hacerme mi casa ahí en toda ahí, ¿puedo hacerlo? Tipo, claro, si puedo sí. hacer esta ya. Ah, buenísimo. Cualquier persona puede, puede entrar. Puede Exactamente. ¿Y sí. cómo se contactan? Puede ¿Cómo pueden hacer? Eh, ¿Para ingresar? Claro, como le decías a una persona, a un chico que está acá en la pampa, que está escuchando y dice, che, está bueno, eso, si quiero hacer mi casita acá o quiero hacer la Plaza de Martín, lo que sea. ¿Cómo hacen para entrar? Eh, bueno, desde el Instagram de Jóvenes Líneas, que es Jóvenes en Línea LP. Sí. Eh, está ahí en la bio el link para poder ingresar rellenar los datos y lo metemos para que pueda jugar Perfecto, Minecraft Premium, ¿sí, no? Eh, no, cual, cualquiera ¿Qualquier? que tenga Minecraft eh, Hasta funciona en Java y en Berro Las dos cosas Perfecto, me parece increíble eso Un aplauso para <risa> ustedes <risa> Y ahora hablando del evento, la verdad que el primer evento Para mí cumplió con creces y más Creo que las expectativas eran altas Pero no tanto y la verdad que se llenó muchísimo Fue una locura el primer evento Claro, sí, nosotros llegamos recontra temprano Para organizar todo y la verdad que Hubo muchísima gente cada hora hasta que terminaba finalmente. Y por eso le meten con más fuerza ahora a la segunda edición. Vi que ahora van a haber torneos de counter también. Sí, sí, estamos tratando de meter eh, mayor cantidad de cosas posibles. Eh, y va a haber varios torneos, varios juegos. Bueno, yo voy a estar allá, así que si necesitas un relator. <risa> Perfecto, ahora vamos a tener en cuenta. Que me ponga ahí a gritar a lo loco. Nada, pero La verdad que me gustó muchísimo, o sea, yo estaba viste, estudiando en Córdoba y fui a una Shigoku allá en su momento, en 2016, 2017 y fue como, wow, fue mi primer evento así de friqueada mal y cuando claro, volví sí, acá wow. no había encontrado nada y cuando apareció esto fue como, wow, qué golazo que se haga esto y qué bueno que está, o sea, la verdad que un montón de cabezas se nota que lo trabajaron un montón Exacto, sí, no, eh, Rodri vio la, la necesidad de, de los chicos que te necesitaba en la pampa, y no se había hecho nunca un evento así de, de estilo de anime, k-pop y, y juegos, bueno. Toda la frikiada todo lo que nos gustaba, que antes era estigmativo, ahora estigmatizado, <ríe> ahora ya estamos de lo mejor, <risa> disfrutando exact el momento. Exactamente, para, y no tener que viajar a otro lado para, que, para tener que poder disfrutar. Claro, más o menos si querés, vendeme un poco de la expo, ¿cómo va a ser la próxima expo? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora van a empezar? Y mira, la próxima que va a haber eh, va a ser el 2 de julio, este fin de semana, en Macachí. Sábado, sí. 2 de julio. Exactamente, va a empezar eh, alrededor de las 10, 11 de la mañana y va a durar hasta las 8 de la noche. Perfecto. Decía que había un bondi, no sé si sigue estando, si sigue, yo ya está lleno o no, había un bondi que estaba circulando que iban a llevar. Sí, que está lleno porque claro. hay mucha gente que, que quiere, ir. ¿Qué quiere ir. Sí, por eso eso me lo imaginaba, pero bueno, ¿viste? tenemos el programa los jueves y tenemos que decir la noticia cuando tenemos el espacio nada, <risa> ah, sí, obvio, no hay problema. Pero bueno, pero que los que no puedan ir, eh, que no, no, se, no se bajó en nada porque está planeado realizar varias fanes con distintas localidades. Eso es lo en bueno. Los próximos meses. Eso va a estar lindo. Es que se una la pampa entre todas las provincias. está muy bueno. La verdad, que me parece una gran, gran idea. Y nada, hay que disfrutar. Se vienen un montón de cosas. Estaba viendo ahí la grilla y hay un montón de cosas. Que voy, a, voy a chusmear, a a si un poco de machete. Porque la verdad, que hay un montón de eventos muy, muy buenos. Y hay que, hay, que, hay que aprovecharlos Tenemos bueno, la apertura es a las 11 Tenemos la inscripción a los torneos De 11 a 12 y media Así que van bueno, que estar tempranito para inscribirse Tenemos de 11 y media A 12 y media una charla de fotografía En el escenario De 12 y media a 3 y media audiciones Pampa Joven en el escenario Y de, desde las 13 a las 17 Los torneos de, PlayStation, de PC En Contar De Playstation 4, FIFA, Mortal Kombat, Dragon Ball Y celulares Clash Royale, Free Fire y Stumble Guys, que no sé cuál juego es. es ese. ¿Vos lo conocés? Sí. sí, es parecido al Fall Guys, pero desde el celular. Ah, ok, de bueno, buenísimo. Y varios más: tenemos lo de K-pop, la presentación del concurso de cosplay, el taller de origami. mira ¿sí está bueno el listo ese, está bueno ese. No sé si pudiste presenciarlo en la anterior No, no pude, no pude. Estaba más afuera. Estuve ahí de notero. Estaba ahí haciendo entrevistas, sacando fotos. La verdad claro, que sí. lo viví más laburando, pero lo, me divertí mucho. La verdad que estaba todo muy bien hecho. Y es que eso es lo que me sorprendió a mí: la cantidad de gente. Fuera de Juego que no podías estar adentro. Te, te apabullabas de la gente que sí. había. Es que también lo que está bueno es que se copaban también los padres y, la, sí. y los parientes que iban a acompañar a los chicos también. Sí, sí, estaban todos súper ahí. Me acuerdo, bueno, en la final de Free que... Fire había hasta un montón de gente, había. En el, en el escenario, me causó mucha gracia, había un montón de gente Buenísimo, están todos invitados, vamos a decir, para, hay que decir bien dónde queda que era una escuela, no me acuerdo el nombre ahora, lo voy a buscar Esa se me salió la, la historia, donde tenía acá el horario, acá lo tengo Es este sábado de 11 a 20 horas en el Zoom de la escuela número 220 de Macachín Ahí está, lo ponen en el Google Maps, la escuela número 220 en Macachín. Y bueno, nos vamos a ver allá, seguramente. Seguramente lo vamos a encontrar en un momento. Buenísimo. Muchísimas gracias, Agus. Y bueno, a disfrutar lo que se viene y todas las novedades que se vengan. Sabés que estamos acá para comentarlas y siempre vamos a intentar estar al pie del cañón del mundo friki, que es lo que me apasiona y por eso creamos este espacio. Me encanta. Muchísimas gracias, Agus. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien.